Zona, Zona, se mueve contigo. Zona 69. 69. La música se mueve. Seguimos en esta segunda parte de Zona 69. Raúl f e r a No, bueno voy a echar yo por aquí una, un vistazo a esa página de 20 oficial de zona 69 para entrar es muy fácil en esa página streaming que tiene este zona 69 a la derecha tienes el logo de 20 haces clic en él y entramos actualizamos y vemos que así、ah, somos más ya somos más somos más de 3500 personas en esa página de 20 ya sabes únete、e、invita a tus amigos para que todos juntos escuchemos temas como este パンビッチバッティ La música de Juan Magan y v i c t r Maga. Esto ya lo escuchamos en el primer bloque. Pero en este segundo bloque, escucharemos temas como estos: El pelotazo de Channel Call. Este tema que me lo piden poco,、eh, me lo piden poco. Danza al futuro, enseguida aquí en Zona 69. Ahora, ahora, el tema más fuerte: Powerplay. memory Esa línea de bajos, Fragma Memory, el remix de Clash. Muy b u e n a esto es ¿eh? muy bueno.、Este、es nuestro powerplay, nuestro tema más potente aquí en la zona. Bueno, y te cuento que dentro de un ratito tendremos una nueva sección aquí en zona 6-9. Nuestro top 5, los 5 temas más imprescindibles, los 5 temas más bailados ahora mismo en las pistas de baile. Y aquí, escucharás el tema más imprescindible, el tema más potente. Serán un ratito aquí en zona 6-9. Antes, escuchamos este remix de c h a r n e l c a l el r e m i x es remezclado por Digital Dog. Este de Characon, promises. Así también suena esto en la zona 6-9. Bienvenidos, bienvenidas, todo el mundo. Vamos a leer un poquito de comentarios que nos dejáis ahí en la página oficial en t w e Nos t n vemos las caras en t w e n 20. Para entrar es muy fácil en tu navegadora. Escribes t w e n t 0 l a m u s i c a s e m u e v e n e t Daniel nos dice: Muy buena la página, gracias por ponerte manos en esas tardes tan aburridas.、Eh, Jonathan dice: Esa música tan buena que ponéis, que no se acabe. Andy dice: ¿Cómo mola esta música? no podéis de poner música a b r a h a m dice esta página lo beta gracias、eh, felicidades nos dice raúl fernández tocayo mío dice felicidades por el programa、eh, muy chulo seguir así、He、invitado a mogollón de amigos a h por cierto feliz año a todos feliz año por supuesto carlos dice un saludo compañeros gracias carlos un saludo para ti y、eh, i on dice que está empezando a escuchar este programa y que le mola mucho vamos a poner el tema que nos pedía por ahí manuel pedro dávila el tema de rugby o de rihanna en este caso voy a poner uno de los remixes un remix que a mí me mola mucho eh, mira mira, escucha escucha primero y lo escuchas aquí zona 69 te gusta muy mucho este tema el remix de w i t boys t a d i ó n rihanna de rugby o s o get it up, time to get it up you say you want メジ a ーセン o ーニ69 私たちは私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のために、のためのののののののののののののののののののののの o This is Los imprescindibles de la zona Los imprescindibles de la zona Los imprescindibles de la zona Los cinco más escuchados Los cinco imprescindibles en tu pista de baile Los que no podían faltar Raúl Fernández te presenta Los cinco imprescindibles de la semana Este es el quinto imprescindible. Viva la vida, Víctor Magán y Francesc Santis. El cuarto imprescindible se llama m a g r i t y tal. El último tema de m a g t i c k s o w l es de su álbum, llamado efectivamente así: The Álbum. エイゴンイポンジエンジンセン imprescindible、uno de mis favoritos、エイゴンイポンジー、ドクトークショ ポーズアテック、ラム酒で Rihanna junto aTavyGeta。 i m p r El s c i i n d b e de la semana el la imprescindible de la semana va a ser este tema. Es el más bailado y el más coreado. Dugs House, este barbestration. Tema que suena muy fuerte y a mí me gusta mucho. Subo el volumen porque esto lo vas a bailar. Qué buen rollo da este temazo. En todas partes ya está sonando muy fuerte. Todo el mundo lo conoce. Es el imprescindible de esta semana, el imprescindible en la zona, ya que es el tema más bailado ahora mismo. Qué bueno. La zona 6-9. Recuerda, Barbara Streisand. Dux House, nuestro imprescindible en zona 69. Primero, primero, lo escuchas aquí. Zona a un solo clip. Descarga los programas en tu mp3 o iPod y llévate la música donde vayas. 69.、Y、llévate la música donde vayas. El t e m a de Michael Jackson junto a Icon. Esto suena a gloria, eh. Perdona que te lo diga, pero suena muy bien. Me encanta, me encanta este tema. Qué bonito, qué bonito. Bueno, hay que contar que,、eh, que esa. A Vuelta a revolucionar a los americanos. ¿eh? Sí, por lo visto, Kesa asistió a una gala de Nochevieja en la cadena、eh, americana ABC, que es una cadena, ya te lo digo, así como muy puritana, muy para la familia y eso. Y por lo visto, bueno, pues en un momento dado, el presentador habló con、eh, alguna de la gente, celebrities incluidas, y habló con Kesa y le preguntó. ¿Cuál era su deseo? Su, su intención para el 2011. Y dijo que, esa, que no quería volverse gilipollas. No, no. No, hombre, eso no se dice, hombre. Es una tele puritana, no se pueden decir esas cosas que luego la gente se me.、Ah, se me alarma entera. Bueno, saldan todas las alarmas. Ahora con este Danza c u d u r o d o r m a r Con esto nos vamos. Y ya no. Que te creías que no l e iba a poner, eh. Aquí está, este danza Kuru, kuduro, eh. Danza kuduro. d Ono Mar. Bueno, con esto nos vamos. Tienes más info en www.lamusicasemueve.net y te esperamos como siempre en Twenty para que nos comentes lo que quieras y para que leas todo lo que va poniendo la gente ahí, lo que vamos poniendo nosotros. Nos vamos con este m a s s a b a r Lords a d a n c e s t r o m e i d s versus Lumidi. EinF años ごめんなさい。 はいはいはいはいマイナーディップ Attraction growing, gotta feel it all in your system When you h e a r them drums hey, and t h a t banging yeah, rhythm Lest、yeah. you gon' miss me and won't forget、yeah. me Straight rock the spot l i g h t you just let、like、me、huh. yeah. I'm a little too much myself Still into、yeah. the dancing, screaming, I yell out Come on and dance ん